No debería estar aquí. Si te ven conmigo ¿Qué? Te... ¿Qué pasaría, linda Dime. No puedo. Tengo que ir a casa. Espera. Acompáñame. A.M. A.M. A.M a mi lado que no nos salga el sol ya estoy desesperado y mi piel están en combustión arden tus caricias ya no puedo esperar de mi son cenizas quedarán niña si tú me vas and yeah. Antes de ella, fuera de aquí. ¡Belinda! Belinda, no le hagas ni caso, sí. Solo es una loca. Yo sí que se adivinar el futuro, mira. Nos subiremos en otra atracción. Luego te acompañaré a casa. Te daré un beso de despedida has escuchado. No te conviene estar cerca de mí. No soy buena persona. No llores. Pero... ¿Cómo? ¡Belinda! ¡Cama! every time you get lonely, lonely then just give me a call All the girls say yeah the girls say yeah the girls say Vámonos. Por favor, vete. ¿Qué haces con él? ¿Es que no entiendes lo que puede pasar? Déjalo en paz. I don't know.